tora que parece ser que va a estar dentro de muy poquito acá en Santa Rosa, así que estamos a la búsqueda de información para que nos cuenten y en este caso estamos en comunicación telefónica con Aixa, Aixa Agustina Isatofoni. Hola Aixa, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola Berito, ¿cómo estás? <ríe> bien, muy bien, gracias por haber salido, sé que estás en una reunión ahí atendiendo teléfono, esto, aquello, lo otro, y bueno, y la charla con la siesta que nos fue para contarle a la audiencia sobre Karen Pastrana, ¿viene? Sí, así es, viene ah. la Karen, estamos chochas, muy manijas con todo, la y verdad. Sí. Así que la fecha es el 28, el uh -huh. 28 de septiembre, ya falta poquito, uh -huh. y bueno, es el día global por el grito por el aborto legal, así uh -huh. que vamos a estar ahí a full, ocupando la plaza, las escalinatas con alta rapera, que, que bueno, que es ella, uh -huh. va a venir con Celeste, una chica que hace breaking, va a bailar ahí, se va a tirar unos pasos. Bien. Y son de la cruz de las superpoderosas Así que bueno, estamos terminando de gestionar todo Unas uh -huh. ganas de que llegue ese día De que esté soleadito, esté lindo Ojalá, ojalá que el tiempo nos acompañe Es el día 28 Que, para que me estoy fijando Cae es sábado. Sí, eh, sábado ¿Y a partir de qué hora? Bien, lo que estamos convocando Es eh, a partir de las 5 La idea es eh, gestionar un taller Sobre improvisación Sobre uh -huh. freestyle Y Eh, es un tallercito que armamos con la Sabri Orden Sabri está de viaje ahora sí. Pero bueno, la recordarán de la uh -huh. 560 Cruz claro. Y bueno, la vamos a coordinar junto con otras pibas Otras raperas que, que son de acá, de Santa Rosa y de Pico Como para acercarnos un poco Animarnos a sacar la voz, tirar unas rimas Después de eso, a eso de las 6 El foro va a venir Ellos planearon una actividad con el monumento en la, en la Avenida Luro, uh -huh. y vamos a hacer un pañuelazo, bien feminista, <risa> y, y ya después eh, van a arrancar las pibas, con freestyle, bien. con cancioncitas, Sierra Karen. Bien, buenísimo. Así que desde las 17 ya nos vamos acercando a la Plaza San Martín para el taller y después, bueno, nos vamos siguiendo de un lado para el otro a, a cumplir con todas las actividades, a disfrutar, más que a cumplir, a disfrutar sí. de todas las actividades. Buenísimo. A disfrutar. El, uh -huh. el pañuelazo va a estar en la plaza, así que, bueno, el, el foro va a venir para acá. Las mujeres del foro están chochas con la actividad, así Bien. que vamos a encontrarnos eh, ahí. Eh, bueno, contame cómo hicieron para organizarse, quiénes están trabajando para hacer todo esto, porque cada vez que, que hacer una movida, traer a alguien y qué sé yo, implica, bueno, el esfuerzo de un montón de manos, ¿no? Sí, claro, es un montón y además, bueno, no, eh, nosotras no estamos acostumbradas, así que <ríe> es todo un trabajo y un aprendizaje, toda una experiencia uh -huh. nueva. Eh, somos estudiantes de comunicación, está Cami Donati, Mili Boeris, Belén Enrici, uh -huh. y la idea surgió a partir de marzo, mayo, no me acuerdo bien el mes, uh -huh. la universidad abrió una convocatoria para propuestas culturales no de uh -huh. apoyo y de fomento donde daban subsidios y dijimos, bueno, está bueno, nosotras compartíamos otros espacios de la comunicación y el género en la universidad, sobre todo en la red PAR uh -huh. y pensamos, eh, decimos, bueno, si pedimos el subsidio y lo dan? viste como que no sabíamos si lo íbamos a poder uh -huh. llegar a ganar, eh, ¿qué hacemos? Y nos recopa el rap, el hip hop es como más allá de lo que esté, de lo que está de moda pensamos que es alto lugar artístico uh -huh, ¿no? uh -huh. donde sacar la palabra y que no conocíamos a muchas pibas de acá claro. que, que le estaban haciendo y que era un ambiente mayormente masculino. Uh -huh. Cuando íbamos por ahí a las batallas o las seguimos por, por internet, siempre estábamos escuchando a varones, y cómo usaban la palabra esos varones y cómo hablaban de nosotras, de nosotras las disidencias y las mujeres también. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, vamos a pugnar este espacio, vamos a ocuparlo, generemos el lugar y empecemos a convocar. Y bueno, en eso surgió ir encontrándonos con artistas de la escena local que no conocíamos a pibas, y le, le escribimos a Karen, Karen una genia, uh -huh. siempre la mejor, bancando todos los movimientos sociales, Y, y dijo que sí, que venía, así que chochas, eh, genial, o sea, vale. más allá de lo que hace sola, toda uh -huh. la historia que tiene como rapera claro. con Actitud María Marta. Uh -huh. Claro, porque es... ahí comenzó todo, ¿no? Cuando a ella la convoca Malena D'Alessio para armar este grupo de, de raperas de Actitud María Marta que hacían este hip hop, ¿no? Sí, Gibby uh -huh. recorrieron escenarios por todos lados, sobre todo de Sudamérica, y siempre con mucha conciencia social. Esa. Eh, Karen uh -huh. acompañando absolutamente todas las movidas. Estuvo ayer el fin de semana con Nigi por su absolución, bailando uh -huh. las cumbias. Hace poco antes de que vinieran ahorita Cortiña Santa Rosa había estado frialeando con ella, mm, la sí. mejor sí. impresionante. Todas, o sea. sí, sí, sí, es muy buena, así que sí, estamos sí. contentísimas sí. también viendo si podemos armar eh, algunas cuestiones por los barrios, salir un poco del centro, mostrarle uh -huh. qué, qué se está haciendo acá en la ciudad. Uh -huh. buenísimo bueno y saben que les va a pasar no que esta es la primera vez que arrancan con todas estas dudas que si nos va a salir que si no les va a salir porque ya les está saliendo la van a disfrutar y, y eso les van a dar ganas de seguir haciendo mucho más cosas está buenísimo que eso pase Obvio. hay que traer a la ciudad para que en la ciudad nos pasen cosas ¿eh? y que podamos disfrutarlas sí. así que gracias por el esfuerzo que están que están este llevando adelante a Isa no, por favor, además es la idea, ¿no? Uh -huh. Encontrarnos, nosotras gestionamos el espacio desde la universidad, porque, bueno, somos estudiantes y transcurrimos mucha parte de nuestro tiempo acá, uh -huh. pero cuando abrís la red, desde el foro, desde las socorras un montón de amigas que, como ustedes están trabajando en los medios, siempre están dispuestas a darnos una mano, a ayudar en la organización, así que sabemos que va a salir, porque todas tenemos ganas de, de que salga y que la pasemos bien. Claro que sí. Y... Ya está, es ya la fecha 28 de septiembre. 28 de septiembre, 5 de la tarde en la plaza, este con todas estas actividades eh, hermosísimas que han preparado y con el cierre de Karen Pastrana. Un abrazo es, muy grande espero. y gracias por este ratito con Radio Kermés, con Periodismo Turno Tarde, y bueno, gracias por, por toda la info y ya desde acá seguimos este difundiendo todo esto para que todas las personas que les interese sumarse, participar y estar, no se la pierdan por no haberse enterado, ¿no? Esa es la idea. No, que, por que, favor, que ya a arrancar con la difusión ¿Sí? y la idea bueno. es que sea un espacio de encuentro. Uh -huh. que, que ya arrancamos con la difusión con esta nota. Sí, pues gracias. Se va a sí, llamar sí. las pibas al mic y es la idea. Queremos a las, a las en los escenarios, bien, sí, sacando la palabra, rimando, uh -huh. alentándonos entre nosotras, es la idea. Muy bien. Bueno, un abrazo muy grande bueno, para vos abracito. y para todas por ahí. Gracias, <ríe> chau, chau. Gracias por el espacio. No, chau. Por favor. chau, chau. Bueno, ahí tenías la primicia. El 28 de noviembre va a estar en Santa Rosa Karen Pastrana. Nos quedamos con ganas de escuchar un poco más, ¿no, Nina? Y dale, y dale. Vamos, vamos. Juego corazón Juego es mi